Capítulo 8. La huida de Eliza. Era la hora del crepúsculo cuando Eliza cruzó tan desesperadamente el río. La niebla gris del anochecer, que ascendía lentamente del río, la envolvió en cuán símbolo to subió la ribera, haciéndola invisible, y la fuerte corriente y las masas basculantes de hielo formaban una barrera infransímbolo que hable entre ella y su perseguidor. Por lo tanto, Aley, di símbolo gustado, regresó lentamente a la pequeña taberna para saber qué tendría que hacer a continuación. La mujer le abrió la puerta de una pequeña sala, adornada con una alfombra de trapos y con una mesa cubierta con un hule negro brillan simbolotísimo, diversas sillas de madera de respaldo alto y unas figus símbolo ras de escayola de colores chillones en la repisa de la chime nea. Encima de un débil fuego humeante, aquí se sentó a símbolo ley para meditar sobre la inestabilidad de las esperanzas y la felicidad humanas. ¿Qué he hecho yo?, se dijo a sí mismo, para que metó símbolo men el pelo como si fuera un patán, como lo han hecho. Y ley se desahogó repitiendo varias veces para sí una letanía de maldiciones que, aunque todo parece dar fe de su veraz y símbolodad, preferimos, por cuestiones de buen gusto, omitir. Le sobresaltó la voz fuerte y disonante de un hombre que pa símbolo recía desmontar en la puerta. Acudió apresurado a la ventana. Dios mío, si esto no es ciertamente lo que le da a la gente símbolote por llamar providencia, dijo ley. Creo que ese de ahí es Toblocker. Alei salió de prisa, De pie en la barra, en un rincón de la habitación, se encontraba un hombre musculoso y fornido, de seis pies de altura y complexión corpulenta. Vestía un abrigo de piel de búfalo con la lana hacia afuera, lo que le daba una apariencia tosca y fiera, muy en armonía con el aire de su fisonomía. En la cabeza y el rostro, todos los órganos y líneas, que delataban una violencia brutal y tenaz, estaban en un estado de desarrollo muy avanzado. De hecho, si no es símbolo otros lectores fueran capaces de imaginar un bulldog hecho hombre paseándose con sombrero y abrigo de hombre, no estarían lejos de visualizar el estilo y la estampa general de su físico. Tenía un compañero de viaje que era, en muchos a pectos, todo lo contrario de él. Era bajo y delgado, ágil y fe símbolo lino de movimientos, con una expresión inquisitiva y fijo símbolo na en sus inquietos ojos negros, con los que cada rasgo de su cara parecía afilarse por simpatía. La nariz fina y larga parecía prolongarse como si quisiera penetrar en la naturaleza de tos símbolo das las cosas. El cabello negro, fino y lacio, estaba peinado a símbolo hacia adelante y todos sus movimientos y gestos expresaban una agudeza seca y precavida. El hombre grande llenó hasta la mitad un gran vaso de licor y se lo tragó sin pronunciar una por autorización labra. El hombre pequeño se puso de puntillas y, la símbolodeando la cabeza primero en una dirección y luego en la otra, tras olisquear pensativo las diferentes botellas, pidió por fin, con voz fina y temblorosa y un aire de gran prusimbolodencia, un whisky con hierbabuena. una vez servido, Locó simbologió y lo examinó con expresión aguda y complaciente, como un hombre que considera que ha hecho lo correcto y ha dado en el clavo, y se puso a beberlo con sorbos cor simbolotos y medidos. Bueno, bueno, ¿quién hubiera pensado que yo iba a de esta suerte? Locker, ¿cómo está usted? Dilo a ley, hacer simbolocándose con la mano extendida hacia el hombre grande. Demonios. Fue la educada respuesta. ¿Qué le ha traído a estas partes, a ley? El hombre inquisitivo, que se llamaba Marx, dejó de sor símbolo ver en el acto y, adelantando la cabeza, examinó sagazmente al recién llega Domingo, como un gato mira una hoja seca en símbolo miento o cualquier otro objeto digno de perseguir. Vaya, Tom, este es el mejor golpe de suerte del mundo. Es símbolo Toy en un condenado apuro y debe usted echarme una mano. Eh, pues seguro, gruñó su conocido complacien en símbolo T. Uno puede estar seguro, si usted se alegra de verlo, de que algo tiene que ganar con ello. ¿Cuál es el asunto de esta vez? ¿Este es amigo suyo? Preguntó Alei, mirando a Marx dudoso, un socio, quizás. Sí, lo es. Oye, Marx, este es el tipo con el que estuve en Natchez. He encantado de conocerle, dijo Marx, alargando una mano larga y delgada, semejante a la garra de un cuervo. El señor Alei, creo. El mismo, dijo Ley. Ahora, caballeros, ya que nos hemos encontrado con tan buena fortuna, creo que me corresponde convidarles en este establecimiento. Entonces, viejo mapache, dijo al hombre de la barra, tráiganos agua caliente, azúcar y cigarros y gran cantidad del espíritu de la vida, y nos divertiremos. Observen, entonces, a nuestros tres próceres, a la luz de las velas y con un buen fuego ardiendo en la chimenea, senta símbolo 2 alrededor de una mesa repleta con todos los ingredientes ya enumerados de la buena camaradería. Tale inició una relación patética de sus cuitas peculiares. Loquer cayó y le escuchó con atención, ceñudo y desabrido. Marx, que mezclaba, ansiosa y nerviosamente, un vaso de ponche según su peculiar gusto, levantaba de vez en cuando la mirada de su ocupación y escuchaba con gran interés la historia, metiendo la afilada nariz casi en el rostro de Ale. El final de la historia pareció hacerle muchísima gracia, pues se sacudieron en silencio sus hombros y sus costados y sus fisímbolonos labios se distendieron en señal de enorme diversión. Así que le han fastidiado, de veras, eh. Dijo, ji, ji, ji. Y, además, lo han hecho con gracia. El asunto de los niños causa muchos problemas en este negocio, dijo Aley con tristeza. Si pudiéramos conseguir una raza de muchachas a las que no les importase su prole, dijo Marx, les digo que creo que sería la mejora más grande de los tiempos modernos y Marx celebró su broma con una risita discreta a modo de introducción. Es verdad, dijo Aley. nunca lo he entendido. Los niños le suponen un montón de problemas. Sería lógico que se alegraran de deshacerse de ellos, pero no es así. Es más, cuanto más problemático es un hijo y cuanto más inútil, más se aferran a él. Bien, señora Ley, dijo Marx, páseme el agua casi invololiente. Sí, señor, lo que usted dice es lo que siento yo y todos nosotros. Una vez compré a una muchacha cuando era tras una muchacha guapa y era bastante lista además, y te simbolonía un hijo muy enfermizo, con la columna torcida o algo así, y se lo di a un hombre que decidió arriesgarse a criarlo, ya que no le costaba dinero. Nunca se me ocurrió que la símbolo chacha fuera a protestar, pero, Dios mío, hay que ver cómo se puso. A decir verdad, parecía valorar más al niño por ser enfermizo y quejoso y engorroso, y no fingía, no, lloró y se lamentó como si hubiera perdido a todos sus amigos. Era muy gracioso verlo. Señor, no hay quien entienda las símbolos rencias de las mujeres. A mí me ocurre lo mismo, dijo Aley. El verano pasado, allá en el Río Rojo, me vendieron a una muchacha con un hijo de bastante buen aspecto, con unos ojos tan brisimboloyantes como los de usted. Pero, cuando lo miré de cerca, vi que era ciego. Es la verdad, ciego como un topo. De entonces, verán ustedes, pensé que no había nada de malo en darlo, sin decir nada, y lo cambié provechosamente por un barril de whisky. Pero, llegado el momento de separarlo de la mucha simbolocha, ésta se puso como una tigresa. Era antes de ponernos en camino, y no los tenía encadenados todavía. pues ella se sube encima de una bala de algodón, como un gato, y coge un cuchillo de la mano de uno de los braceros y durante un momento sembró el pánico a su alrededor hasta que vio que no había nada que hacer. Entonces se vuelve y se tira de casi volobez al río con el hijo en brazos. Cayó, plas, y nunca salió. Bah, dijo Tom Locker, que escuchó estas historias con una aversión apenas reprimida, son unos inútiles los dos. Mis muchachas no organizan semejantes espectáculos, se lo aseguro. ¿De veras? ¿Cómo lo consigues? Preguntó vivamente Marx. ¿Conseguirlo? Pues compro a una muchacha y, si tiene un hijo para vender, me acerco a ella y le planto el puño en la cara y le digo, oye, tú, si me dices una sola palabra, te romperé la cara. No quiero oír ni una palabra, ni una sílaba, símbolo va. Les digo, este niño es mío y no tuyo, no tiene nada que ver contigo. Voy a venderlo a la primera oportunidad y, no me vengas con ningún escándalo al respecto o te haré desear que no hubieras nacido. Les aseguro que se dan cuenta de que no hay nada que hacer conmigo. Las tengo tan calladas como los peces, y si a una de ellas se le ocurre soltar un grito, pues, y el señor Locker dio un golpe con el puño que explicaba perfectamente la interrupción. Eso se puede llamar énfasis, dijo Marx, dándole a símbolo ley en el costado y soltando otra risita. Tom es único, ¿eh? Ji, ji. Creo, Tom, que tú consigues que entiendan que todas las cabezas negras son lanudas. Nunca dudan de tus intencios símbolones, Tom. Si no eres el diablo, Tom, eres su hermano geme lo, ya lo creo. Tom tomó el cumplido con la debida modestia y adoptó un aspecto tan afable como era consistente, en palabras de Hong Bunyan, con su naturaleza perruna. Aley, que consumía liberalmente la materia prima de la noche, empezó a sentir un aumento y una elevación de sus facultades morrales, fenómeno no poco frecuente en caballos símbolos ros de condición seria y reflexiva en circunstancias similares. Bueno, bueno, Tom, dijo, es usted terrible, como siempre le he dicho. ¿Se acuerda, Tom? Usted y yo solíamos hablar de estas cuestiones en Nachez, y yo solía demostrarle que ganábamos lo mismo, y nos hacíamos igual de ricos, tras involotándoles bien, además de tener más posibilidades, cuando llegue lo inevitable y no quede nada más, de ir al reino de los cielos. Va, dijo Tom, si lo sabré yo, no me ponga en símbolo fermo con sus tonterías, que ya tengo el estómago revuelto, y Tom se tragó medio vaso de coñac puro. Bueno, dijo Alei, echándose atrás en el sillón y G símbolo titulando de forma impresionante, yo digo que siempre he querido llevar el negocio para ganar dinero, en primer luz símbolo hogar, como cualquiera, pero el negocio no lo es todo, puesto símbolo 2 tenemos alma. No me importa quién me oiga decirlo, pienso mucho en ello, así que lo voy a decir sin más. Creo en la religión y, un día de estos, cuando tenga todos los asuntos bien atados, pienso atender a mi alma y esas cuestiones. Así que, ¿para qué hacer más maldades de las necesarias?, A mí no me parece nada prudente. ¿Atender a su alma? Repitió, desdeñoso, Tom, símbolo habría que tener buenos ojos para encontrarle alma a usted. Ahórrese las molestias de buscarla. Si el diablo le pasara por una criba fina, no encontraría un alma. Vaya, Tom, se ha enfadado, dijo Alley. ¿Por qué no lo toma usted de buen grado, si hablo por su bien? Detenga esa mandíbula suya, pues dijo Tom, Ari símbolo co. Puedo aguantar toda su charla menos la religiosa, esa me da asco. Después de todo, ¿qué diferencia hay entre un símbolo Ted y yo? No es que usted se preocupe ni un átomo más, ni que tenga más sentimientos. Es mezquindad pura y simple. Quiere engañar al diablo para salvarse el pellejo. Yo le veo el plumero. Y esta religión, como usted la llama, es demasiado para cualquier criatura creérselo. Toda la vida acumulando una deuda con el diablo para escabullirse a la hora de pagar. Va, calma, caballeros, por favor, esto no son negocios, dijo Marx. Saben ustedes que hay diferentes maneras de ver todas las cosas. El señor Aley es un hombre muy agradable, sin duda, y tiene su propia conciencia. Y tú, Tom, también tienes tu propia manera de hacer, y muy buen símbolo, Tom. Pero reñir, saben, no conduce a ninguna parte. Hablemos de negocios. Bien, señora ley, ¿qué es lo que pretende? ¿Quiere que nos comprometamos a coger a esta muchacha? La muchacha no es asunto mío, ella es de Selby. Solo el niño. Qué tonto fui al comprar al diablillo. «Suele ser tonto», dijo Tom, osco. «Vamos, vamos, Locker», dijo Marx, mojándoselos las símbolovios. «Mirra, el señor Aley está a punto de… Ofrecemos un buen negocio, creo. Espera un momento, estos preparati símbolo, vos son mi especialidad». «Esta muchacha, señora Ley, ¿cómo es? Está muy bien. Blanca y guapa y bien educada». Si yo le un símbolo hubiese dado a Selby 800 o 1000 y me hubiera sacado un buen pico. Blanca, guapa y bien educada». Dijo Marx con los agudos ojos, la nariz y la boca llenos de resolución. Ya lo ves, Locker, empezamos bien. Haremos negocio por nuestra cuenta. Nosotros los atraparemos. El niño, por supuesto, será para el señor Alley, y llevaremos a la muchacha a Nueva símbolo Leans para venderla. ¿No es maravilloso? Tom, que había estado con la boca abierta durante esta comunicación, la cerró de golpe, como un perro, cierra la boca con un pedazo de carne dentro, y pareció digerir la idea de símbolo pacio. Verá usted, dijo Marx a ley, removiendo el pon símbolo che al mismo tiempo, verá usted, tenemos jueces en mu símbolo chos puntos de la ribera, que hacen trabajitos de los que nos convienen a nosotros sin demasiados problemas. Ton se encarga de regatear y todo eso. Después yo llego todo arreglado, las botas relucientes y todo de primera, a la hora del juramento. Tendría que ver, dijo Marx, enardecido de orgullo profesional, cómo doy el pego. Un día, soy el señor Twickenham de Nueva Orleans. Otro día, acabo de llegar de una plantación en el río Pearl, donde tengo 7 símbolos cientos negros trabajando para mí. Otra vez, soy pariente le símbolo Jano de Henry Clay, o cualquier viejo importante de quien símbolo Tuki. Las personas tenemos diferentes talentos. Por ejemplo, símbolo Plo, tomes estupendo cuando hay que golpear o pelear, pero, en cambio, no sirve para mentir, no lo hace con na símbolo Turalidad. Pero, si hay un hombre en el país capaz de jurar cualquier cosa del mundo, añadiendo detalles y toques rea símbololistas con cara muy seria, que sea más convincente que yo, me gustaría verlo, ya lo creo. Estoy convencido de que con símbolo seguiría mi propósito aunque los jueces fueran más cuida símbolodosos de lo que son. A veces hasta quisiera que fuesen más cuidadosos, pues sería más satisfactorio mi trabajo, más disímbolo vertido, sabe usted. Tom Locker, que, como hemos dado a entender, era un hombre lento de pensamientos y de movimientos, interrumpió un a Marx en este punto, dejando caer pesadamente el puño sobre la mesa, haciendo tintinear las copas. «Ya va, símbolota», dijo. «Dios te proteja, Tom. No hace falta que rompas todos los vasos», dijo Marx. «Guarda los puños para un mo de necesidad». «Pero, caballeros, ¿no me va a corresponder una parte de las ganancias?», preguntó a Ley. ¿No le basta que le cojamos al niño? Dijo Locker. ¿Qué más quiere? Pero, dijo Ley, si les proporciono el trabajo, debe valer algo, quizás un 10% de los beneficios, una vez pagados los gastos. Vaya, dijo Locker, con un grandísimo juramento, gol símbolo la mesa con su pesado puño. Si no le conozco bien a usted, dan Ley, A mí no me va a engañar. ¿Se cree que Marx y yo nos dedicamos al negocio de atrapar negro solo para hacer favores a señores como usted, sin sacar nada para nosotros? por nada del mundo. Nos quedaremos con la muchacha sin discusión, y usted se callará, o nos quedare símbolo mos con los dos, ¿qué nos lo impide? ¿No nos amostra símbolo domingo usted el camino? Nosotros somos tan libres como usted para hacer lo que nos dé la gana. Si usted o Selvi nos quieren perseguir, busque donde estaban las perdices, el año pasa símbolo domingo. Si las encuentra, mejor para usted. Bueno, bueno, olvidémoslo, dijo Alei, alarmado. Ustedes cojan al niño a cambio del trabajo. «Siempre me ha tratado con justicia, Tom, y ha cumplido su palabra». «Ya lo sabe», dijo Tom. «No asumo ninguna de sus mojigaterías, pero llevo honradamente mis cuentas hasta con el mismísimo diablo. Lo que digo que haré, lo hago, y usted lo sabe, dan a ley. «Así es, así es, ya lo he dicho, Tom», dijo a ley. «Y si promete tener al niño dentro de una semana en cualquier luz sin que usted diga, eso es lo único que quiero. Pero no es todo lo que yo quiero, ni muchísimo menos», dijo Tom. No por nada. Tuve tratos con usted en Nat Símbolo Chef, a ley, He aprendido a aguantar a una anguila cuando la cojo. Tiene que soltar 50 dólares al contado, o pues símbolo de olvidarse de ese niño. Yo lo conozco a usted. Pero, cuando tiene un trabajo que le puede proporcionar un beneficio limpio de 1000 o 1600 dólares, Tom, eso es poco razonable, dijo Aley. Sí, pero tenemos trabajo contratado para las próximas seis semanas, más de lo que podemos hacer. Si lo dejamos todo para ir tras los muchachos suyos y no cogemos a la muchacha al final, y siempre es dificilísimo coger a las muchachas, en símbolo entonces, ¿qué? ¿Nos iba a pagar un centavo usted? Creo que lo imagino pagando, sí. No, no, al contado los 50. Si con símbolo seguimos el trabajo y es rentable, se los devolveré. Si no, esto es por las molestias. Eso es justo, ¿verdad, Marx? «Desde luego, desde luego», dijo Marx con tono conci símbolo liatorio. Solo es una provisión de fondos, ¿verdad? Ji, ji, ji, pues somos abogados, ¿eh? Bueno, tenemos que mantener el buen humor, estar tranquilos, ya sabe. Tom le tendrá al niño donde usted diga, ¿verdad, Tom? Si encontramos al pequeño, se lo llevaré a Cincinnati y lo dejaré en casa de la abuela Belcher, cerca del desembarca símbolodero», dijo Locker. Marx había extraído del bolsillo una libreta grasienta y, sacando un papel alargado, se sentó y, fijando la vista en él, empezó a murmurar sobre su contenido. Barnes, conda símbolo Domingo de Selby. Muchacho, Jim, 300 dólares, vivo o muerto. Edwards, Dick y Lucky, marido y mujer, 600 dólares. Polly con dos hijos, 600 dólares por ella o su cabeza. Solo repaso nuestros asuntos para ver si podemos hacer este encargo sin problemas. Locker, dijo, tras una pausa símbolosa, debemos poner a Adam Springer sobre la pista de e hace tiempo que nos contrataron. Cobrarán demasiado, dijo Tom. Yo me encargaré de eso, son nuevos en el negocio, y de símbolo ven de esperar cobrar poco, dijo Marx, mientras continuó el e símbolo yendo. Estos tres son casos fáciles, pues lo único que hay que hacer es matarlos de un tiro o jurar que los has matado, claro que no pueden cobrar mucho por eso. Los otros casos, dijo, doblando el papel, pueden retrasarse un tiempo. Así que ahora vayamos con los detalles. Bien, señora Ley, ¿usted vio a esta muchacha cuando llegó a la orilla? Desde luego, tan claro como lo veo a usted. ¿Y a un hombre que la ayudó a subir por el barranco? Preguntó Locker. Desde luego que sí. Lo más probable, dijo Marx, es que la hayan acogido símbolo domingo en algún lugar. Pero la cuestión es, ¿dónde? ¿Qué opinas, Tom? «Debemos cruzar el río esta noche, sin duda», dijo Tom. «Pero no hay ninguna barca», dijo Marx. «El hielo se mueve mucho, Tom, ¿no es peligroso?». «No sé nada de eso, solo que hay que hacerlo», dijo Tom con decisión. «Vaya por Dios», dijo Marx, inquieto, «pues, yo creo», dijo, acercándose a la ventana, que está tan oscuro como boca de lobo. Y, Tom, resumiendo, «que tienes miedo, Marx, pero no puedo remediar eso, tienes que ir». Supongo que quieres esperar un día o dos antes de emprender el camino, hasta que Alamu símbolo chacha la haya llevado clandestinamente a Sandusky. Yo no tengo nada de miedo, dijo Marx, es solo, ¿solo qué? preguntó Tom. Pues la cuestión de la barca. Ya ves que no hay ninguna barca. He oído decir a la mujer que venía una esta noche y que iba a cruzar un hombre en ella. Por peligroso que sea, debe símbolo Moss ir con él. Supongo que tienen buenos perros, dijo Alley. De primera, dijo Marx. -¿Pero de qué sirven? -No tiene usted nada de ella para darles a oler. -Sí, tengo -dijo Aley, ufano. Aquí está el chal que dejó en la cama por las prisas. También dejó el sombrero. -Qué suerte -dijo Locker tráigalos aquí. Pero los perros podrían dañar a la muchacha si la en símbolo encuentran de sopetón -dijo Aley. -Es una posibilidad -dijo Marx. Nuestros perros medio destrozaron a un tipo una vez, allá en móvil, antes de que pudiéramos apartarlos. Pues en el caso de estos que se venden por su aspecto, no es solución, ¿no creen? Dijo Alei. Sí, creo, dijo Marx. Además, si la han acogido, tampoco es solución. Los perros no sirven en los estados donde protegen a esas criaturas, porque no puedes encontrar la pista. Solo sirven en las plantaciones, donde los negros, cuando corren, corren por sí solos, sin que nadie les ayude. Bien, dijo Locker, que había salido al bar para hacer indagaciones, dicen que ha venido el hombre con la barca. Así, pues, Marx, este gran personaje, echó una mirada desconsolada al confort símbolo table aposento que tenía que abandonar, pero se levantó despa símbolo cío para obedecer. Después de intercambiar unas palabras más sobre los planes, Aley, de muy mala gana, dio a todos los Zill símbolo cuenta dólares y se despidieron los tres prohombres. Si alguno de nuestros lectores refinados y cristianos hemos símbolo les están por la sociedad en la que esta escena les introduce, les rogamos que hagan un esfuerzo por vencer sus prejuicios. El negocio de cazar negros, nos atrevemos a recordarles, está en vías de convertirse en una profesión legal y patriótica. Si toda la tierra que va de Mississippi al Pacífico deviene un gran símbolo volocado de cuerpos y almas y la propiedad humana refrena las tendencias progresistas del siglo VI, puede que el tratante y el cazador aún se conviertan en parte de nuestra aristocracia. Mientras transcurría esta escena en la taberna, Sam y Andy iban camino de su casa en un estado de felicidad extrema. Sam estaba de muy buen humor y expresaba su júbilo mesímbolo diante toda suerte de aullidos y exclamaciones sobre naturas símbololes y varios extraños movimientos y contorsiones del cuerpo entero. A veces se sentaba al revés, con la cara vuelta hacia la cola del caballo y, con un hurra y una voltereta, se volvía a colocar del derecho y, poniendo mingo una cara muy seria, se ponía a sermonear a Andy con un tono altisonante por reírse y a símbolo cerre el tonto. Luego, golpeándose los costados con los brazos, rompía a reír con unas carcajadas que resonaban en los voz símbolo que es a su paso. Con todas estas maniobras, consiguió Mante los caballos a la máxima velocidad hasta que, entre las 10 y las 11, sacolotearon sus pasos en la gravilla del ex símbolo Tremo del balcón. La señora Selby acudió veloz a la vara en símbolo «¿Eres tú, Sam? ¿Dónde están? El señor Aley está descansando en la taberna. Está muy fatigado, Ama. Y Eliza, Sam? Ella está al otro lado del Jordán. Como si dijéramos, en la tierra de Canaán. Oh, Sam, ¿qué quieres decir?» Preguntó la señora Selby, sin aliento y casi desmayada al darse cuenta del pos y símbolo ble significado de estas palabras. Bueno, ama, el señor cuida de los suyos. Licia cruza símbolo domingo del río hasta hoyo, de manera tan espectacular como si el señor la hubiese transportado en un carro de fuego con dos caballos. La vena beata de Sam siempre se agudizaba sobremanera en presencia de su ama y se servía liberalmente de figuras e imágenes de las sagradas escrituras. Sube aquí, Sam, dijo el señor Selby, que había seguí símbolo domingo a su esposa al porche, y cuéntale a tu amar lo que deseas saber. Anda, anda, Emily, dijo, rodeándola con el brazo, tienes frío y estás temblando. Te dejas impresionar demasiado. ¿Impresionar demasiado? ¿Acaso no soy mujer y madre? ¿No somos responsables los dos ante Dios de esta pobre mu símbolo chacha? Dios mío, no nos adjudiques este pecado. ¿Qué pecado, Emily? Tú misma debes ver que solo es símbolo hemos hecho lo que nos hemos visto obligados a hacer. Tengo una terrible sensación de culpa, que, sin embargo símbolo, dijo la señora Selby, la razón no logra desvanecer. Vamos, Andy, negro, espavílate, Gritó Sam desde de símbolo bajo del porche, lleva los caballos al establo. ¿No oyes cómo llama el amo? Y enseguida se presentó Sam con la hoja de palmera en la mano en la puerta del salón. Ahora, Sam, cuéntanos exactamente lo que ha pasado, dijo el señor Selby. ¿Dónde se encuentra Eliza, si es que lo sabes? Bien, señor, la vi con mis propios ojos cruzar sobre el hielo flotante. Cruzó de forma extraordinaria. Fue nada más símbolonos que un milagro. Y vi cómo la ayudó un hombre a subir símbolose por el barranco de la parte de hoyo, y se perdió en la osímbolo curidad. Sam, creo que es algo imaginado este milagro. No es tan fácil cruzar sobre el hielo flotante, dijo el señor Selby. Fácil, nadie lo hubiera podido hacer sin la ayuda del señor. Pero, dijo Sam, fue así exactamente. Aley y yo y Andy nos acercamos a una pequeña taberna junto al río, y yo iba un poco adelantado, estaba tan ansioso por coger a Lizzie que no me podía refrenar por nada, y cuando llego a la ven símbolotana de la taberna, allí estaba ella a la vista de todo el mundo, y ellos estaban justo detrás de mí. Entonces, pierdo el son símbolo obrero y armo bastante escándalo como para despertar a los muertos. Claro que me oye Lizzie y se echa hacia atrás cuando pasa el señor Aley por la puerta. Y después, le digo, salió por la puerta lateral, se fue a la orilla del río. El señor Aley la vio y gritó, y él y yo y Andy fuimos detrás de ella. Se hacer símbolo al río y la corriente se extendía hasta diez pies de la orilla y al otro lado el hielo se sacudía y zarandeaba como si fuera un gran islote. Nosotros nos acercamos, y yo creía que ya la tenía, cuando soltó un alarido como nunca he oído antes, y allí estaba, al otro lado del agua, sobre el hielo, y entonces, si símbolo vio chillando y saltando, el hielo crepitaba y crujía, y Rechi símbolonaba, y ella saltaba como un amo. Señor, los saltos que es capaz de dar esa muchacha no son una cosa normal, me pa símbolo rece a mí. La señora Selby se quedó sentada inmóvil y pálida de emoción mientras Sam contaba su historia. Bendito sea Dios, no está muerta, el hijo, pero, don símbolo de la pobre criatura ahora? El señor proveerá, dijo Sam, haciendo girar los ojos de manera pía. Como iba diciendo, esto ha sido la provisímbolodencia, ya lo creo, tal como siempre nos lo ha explicado el ama. Siempre hay instrumentos que se ponen a cumplir la voluntad de Dios. Pues hoy, si no llega a ser por mí, la U símbolo hubieran apresado una docena de veces. porque no he sido yo quien ha vuelto locos a los caballos esta mañana y quien los ha tenido correteando hasta la hora de comer y no he llevado al señor a ley a cinco millas de la carre sin Tera buena esta tarde que si no hubiese cogido a Lizzie tan rápido como un perro coge un mapache todas estas cosas son providencias tendrás que usar poco este tipo de providencias señor y símbolo tosan No permitiré que se utilicen estas estratagemas con ningún caballero en mi casa, dijo el señor Selby, todo lo serio que pudo ponerse, dadas las circunstancias. Es tan inútil hacer creer a un negro que uno está enfadado como a un niño. Ambos ven instintivamente la verdad del caso, a pesar de todos los esfuerzos por mostrarles lo contrasímbolo río. Por lo tanto, a Sam no le descorazonó en absoluto esta reprimenda, aunque adoptó un aire de lastimosa gravedad y se quedó con una expresión compungida de penitencia. El amo tiene razón, ya lo creo. Ha sido feo por mi par símbolo T, no hay duda. Y, por supuesto, el amo y el ama no alenta símbolos riantales prácticas. Soy consciente de eso, pero un pobre ne símbolo gros como yo se siente muy tentado a comportarse de forma fea a veces cuando la gente arma tanto escándalo como aquel señor a ley. Él no es un caballero, de todas formas. Una persona que ha sido criada como yo, lo he sido no pues símbolo, de menos que ver eso. Bien, Sam, dijo la señora Selby, ya que parece este símbolo nerd una idea adecuada de tus propios errores, puedes ir a decirle a la tía Chloe que te prepare un poco del jamón frío que ha sobrado de la comida de hoy. Tú y Andy debéis de tener hambre. La señora es demasiado buena con nosotros, dijo Sam, y, haciendo una rápida reverencia, se marchó. Se podrá percibir, como antes hemos dado a entender, que el señorito Sam tenía un talento natural que, indudable símbolo mente, le hubiera podido elevar a una posición de Eminen símbolo en la vida política. Un talento para capitalizar todo lo que ocurre e invertirlo en acciones que redundaran en su propio beneficio y gloria. Así que, después de hacer alarde de piedad y humildad ante los del salón, se plantó la hoja de palmera en lo alto de la cabeza con aire gallardo y despreocupado y se encaminó a los dominios de la tía Chloe, con la intención de vanagloriarse abundantemente en la cocina. Pronunciaré un discurso para estos negros, dijo Sam para sí, ahora que tengo la oportunidad. Señor, les arenga símbolos re hasta que se queden patidifusos. Debe observarse que uno de los mayores placeres de Sam había sido acompañar a su amo en todo tipo de reuniones políticas, donde, sentado en alguna valla o encaramado al símbolo un árbol, solía quedarse viendo a los oradores con el mayor regocijo para reunirse después con los hermanos de su pro símbolo pio color, congregados por el mismo motivo que él, y de ley sin tarles con las parodias e imitaciones más ridículas, realizadas con la solemnidad y pompa más imperturbables. Y, aunque los oyentes más cercanos a él solían ser de su mismo color, no era raro que hubiese un gran número de personas más símbolos ras de tez que escuchaban, se reían y disfrutaban, por lo que Sam se felicitaba sobremanera. De hecho, Sam consideraba que la oratoria era su vocación y nunca dejaba pasar una oportunidad para mejorar su ejecución. Pues bien, entre Sam y la tía Chloe había habido, desde antiguo, una especie de lucha encarnizada o más bien una frialdad acusada. Pero como ahora Sam estaba interesado en cuestiones de aprovisionamiento como base necesaria y pas involotente de sus operaciones, decidió que en esta ocasión se con símbolo portaría de forma especialmente conciliatoria, pues sabía que, aunque sin duda se cumplirían al pie de la letra las sin símbolo trucciones del ama, ganaría mucho si además se hacía con la simpatía de todos. Por lo tanto, apareció ante la tía Chloe con una expresión conmovedoramente alicaída y resignada, como alguien que ha padecido fatigas inconmensurables en nombre de un semejante perseguido. Se dilató explicando que el ama le había mandado acudir a la tía Chloe para que le repusiera lo que fuera menester para compensar la pérdida de sólidos y líquidos de su organismo, y así reconocía inequívocamente símbolo bocamente su derecho y su supremacía en la cocina y todo lo referente a ella. Funcionó a la perfección. Ningún ser pobre, sencillo y vir símbolo tuoso fue engatusado nunca por las atenciones de un politisímbolo co en plena campaña electoral más fácilmente que la tía Chloe, fue embaucada por la afabilidad del señorito Sam, y si hubiera sido el mismísimo hijo prodio, no lo hubiesen col símbolo amado de más munificencia maternal, y pronto se encontra símbolo va sentado, feliz y glorioso, delante de una gran cazuela que contenía una especie de olla podrida con todos lo que sea símbolo había servido en la mesa durante los últimos dos o tres días. Psa símbolo brosos bocados de jamón, dados dorados de torta, fragment símbolo tos de pastel de cada forma geométrica imaginable, alones, mollejas y muslos de pollo. Todo aparecía en una mezcla pin símbolo toresca, y Sam, monarca de todos lo que veía, con la hoja de palmera alegremente ladeada, mirando condescendiente a Andy, sentado a su derecha. La cocina estaba repleta de compadres suyos que habían llegado corriendo de las diferentes cabañas y se habían símbolo tujado para enterarse del final de las proezas del día. había llegado la hora de gloria para Sam. Se ensayó la historia del día con toda suerte de adornos y barnices que pudieran real simbolizar su envergadura, pues Sam, como algunos de nuestros disímbololetantes de moda, jamás permitía que una historia perdiese brillo al pasar por sus manos. La narración arrancaba grandes carcajadas, que eran retomadas y prolongadas por los más menudos, que yacían, en gran número, en el suelo y se posa símbolo van en cada rincón, En el apogeo del alboroto y las risas, sin embargo, Sam se mantuvo inmutable y serio y solo hacía gisimbolorrar los ojos de cuando en cuando y echaba diversas miradas burlonas a su público, sin abandonar la altura ampulosa de su discurso. «Veis, compatriotas», dijo Sam, alzando enérgicamente un muslo de pavo, «¿Veis lo que hace este negro para defensimboloderos a todos, sí, a todos vosotros? Porque el que intenta cosimbologer a uno de nosotros es como si intentara cogernos a todos, es el mismo principio, eso está claro». Y cualquiera de estos negreros que vienen olisqueando por aquí, se las tendrá que ver conmigo, yo soy con el que tiene que tratar, es a mí a quien tenéis que acudir, hermanos, yo defenderé vuestros de símbolos rechos, los defenderé con mi último aliento. Pero, Sam, me has dicho esta misma mañana que ibas a ayudar a este señor a ley a coger a Lizzie, me parece a mí que lo que dices no cuadra, dijo Andy. Te digo ahora, Andy, dijo Sam, con tremenda superior símboloridad, que no hables de lo que no entiendes. los chicos como tú, Andy, tenéis buenas intenciones, pero no se puede esperar que colusitéis los grandes principios de acción. Andy puso cara de increpado, especialmente por la difícil símbololísima palabra colusitar, que, para la mayoría de los mien símbolobros juveniles de la compañía, pareció dar punto final al ar símbolo argumento, mientras que Sam prosiguió. Eso era conciencia, Andy. Cuando pensé en ir tras Lizzie, creía realmente que lo quería el amo. Cuando me di cuenta de que el ama quería lo contrario, era más conciencia toda símbolo vía, pues siempre se saca más que dándose de parte de las símbolo ñoras, así que ya ves que soy persistente de cualquier forma y sigo la conciencia y me adhiero a los principios. Sí, princi símbolos dijo Sam, agitando entusiasta un cuello de pollo, ¿para qué sirven los principios si no somos persistentes? Quiero saberlo. Toma, Andy, puedes tomarte este hueso. Queda algo de carne. ya que el público de Sam estaba pendiente de sus palas símbolo bras, no tuvo más remedio que seguir. Este asunto de la persistencia, compañeros negros, dijo Sam, con aspecto de tocar un tema incomprensible, la persímbolosistencia es una cosa que casi nadie ve clara. Pues, veréis, cuando un tipo defiende algo un día y lo contrario al día, si símbolo viente, la gente dice, y con razón, que no es persistente, acércame ese pedazo de torta, Andy. Pero examinemos símbolo lo de cerca. Espero que los caballeros y el sexo bello me per símbolo donen por utilizar una comparación algo vulgar. Bien. Pues quiero subir a lo alto de un pajar. Bien, pongo mi escalera en un lado, pero no funciona. Entonces, porque ya no lo intento más ahí, sino que apoyo la escalera en el lado contrario, ¿no soy persistente? Sí que soy persistente al querer subir al pajar por el lado donde esté mi escalera. ¿No lo entendéis todos? Es para lo único que ha sido persistente, bien lo sabe el señor, murmuró la tía Chloe, que empezaba a estar algo nerviosa. Pues la diversión de la noche le parecía algo así como lo que llaman las sagradas escrituras. Vinagre después de sal. Desde luego que sí, dijo Sam, levantándose repleto de cena y gloria para la perorata final. Sí, camaradas y damas del sexo contrario en general, tengo principios y estoy orgullúsimboloso de tenerlos, pues son necesarios en esta época y en todo símbolo das las épocas. Tengo principios y me adhiero a ellos muy fuerte, sigo cualquier cosa que me parece un principio. No me importaría que me quemaran vivo. Me acercaría a la osímbologera y diría: Aquí estoy para derramar mi sangre por mis principios, por mi patria, por los intereses de la sociedad en general. Bueno, dijo la tía Chloe: uno de tus principios ten símbolo de que ser acostarte a alguna hora de la noche y no tener a todo el mundo levantado hasta el amanecer. Vamos, todos los pequeños que no queráis cobrar, más vale que os es símbolo meis de prisa. Negros todos, dijo Sam, moviendo la hoja de palme símbolo Ra con benignidad, os doy mi bendición. Idos a la cama, ahora, como buenos muchachos. Y, con esta patética bendición, se dispersó la reunión.